Hola, b u e n d í a c ó m o están? Bien, ¿vos? Muy bien.、Bueno. Está en Buenos Aires porque nos espera una semana intensa de mucho trabajo gremial. Entre ellas, el, tenemos hoy una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de las Universidades Nacionales con el CIN. Y esperamos tener contactos con, el, con la Secretaría de Políticas Universitarias por la cuestión paritaria. Y es, tenemos entre. Entre manos también un, un tema que es el del impuesto a las ganancias y ver cómo、eh, apuramos una, un acuerdo para que dejemos de tributar algunos ítems de nuestros salarios para impuesto a las ganancias y por lo tanto tributar menos, digamos. Así que ese, ese va a ser el panorama de trabajo de toda la semana. Claro. Están pidiendo, por lo que vi ahí en un comunicado, la reapertura o la convocatoria de la paritaria salarial, sobre todo. Exactamente. Nosotros habíamos firmado un acuerdo de tres meses. Junio, julio y agosto se termina ahora, y entonces tenemos que discutir septiembre. Allí lo que hay que discutir es: nosotros firmamos el acuerdo en un, en un proceso que venía bajando la inflación, y consideramos que era conveniente firmar, salir del conflicto, y v a m o s a quedar, según nuestros cálculos, unos 4 o 5 puntos por debajo, por encima de la inflación. e s t o n acostumbrado a decir por d e b a j o por encima de la inflación. <risa> y. Esperamos mantener es, es, ese porcentaje por encima y mejorar, porque nosotros tenemos que recuperar salario. Entonces, ese va a ser el panorama de discusión y de conversación con el gobierno、eh, en un clima electoral que, que como todos sabemos,、eh, ha, ha vuelto mucho más complejo n u e s t r o país y, sobre todo, por las promesas de, de, de baja de derechos, de mermas de derechos y de condiciones. n o Así que. Es, es un momento muy, muy complejo para, para quienes trabajamos y vivimos de nuestros salarios. Incluso dentro del sistema de ciencia y tecnología y universidad, donde los principales candidatos、eh, nos, nos plantean un panorama complicado.、Eh, más vale que h a y una convulsión en ese sentido, casi que parece de, de sentido común tener que hablar del tema ahora y, y, y caemos en lugares comunes habitualmente. Desde ya también que los candidatos, los proyectos políticos, además de las personas, este, son las que son y los que son,、eh, pero también la irrupción de Miley y sus propuestas provocativas e incluso su estilo, supongo que agregan un poco de angustia a un escenario político que ya era bastante riesgoso para el sector trabajador. Exactamente, porque allí aparecen, digamos. Discursos claramente dirigidos hacia la liquidación de los ministerios de los cuales dependen las universidades y el sector de ciencia y tecnología, ¿no? que, que es, está solapado, digamos. ¿no? No, es, no es sencillo separar universidad de CONICET, de INTA, de INTI, porque quienes trabajan en CONICET casi todos trabajan en la universidad, y lo mismo con, con INTA, ¿no? que están totalmente articulados a las carreras de agronomía. En fin, digamos.、Eh, Es un sistema, por eso es que hablamos del sistema público de ciencia y tecnología, en el cual está la, la universidad.、Y、las promesas son, son preocupantes、eh, y además porque hay un, un grado de agresividad en, en el planteo. ¿no? y Entonces,、eh, ya lo habíamos vivido con el macrismo. ¿Se acuerdan que el macrismo tenía el ejército de trolls、eh, que, que se reía y se mofaba de, los, de, las, de las investigaciones que se hacían? En el sistema público de ciencia y tecnología, y entonces、eh, sobre eso se horadaba la posibilidad de conseguir más becas, de seguir creciendo cantidad de investigadores, de crecer en la masa de docentes universitarios para sostener el sistema de, de formación. n o Así que el panorama es preocupante, por eso es que hay que también luchar y, y hacer el esfuerzo enorme por dejar el sistema bien, bien consolidado. Con salarios que han, se han podido ganar a la inflación, con un presupuesto que, que sea después difícil bajarlo,、eh, p así r a a como se habla de blindaje para la deuda, digamos, habría que pensar en un blindaje para el sistema、eh, público de educación y de, y de ciencia y tecnología, para que、eh, sea difícil después que, que se cambien esas condiciones, y por eso es que también va a jugar un papel importante el. El, el ámbito legislativo, aunque sabemos que allí、eh, creo que este año se han reunido dos veces,、eh, porque es imposible en este contexto que, que se pongan de acuerdo sobre las leyes que el país necesita. ¿no? Ah, los, los legisladores, claro, ¿no? las claro, legisladoras, sí, sí. sí, sí, sí.、Eh, recién mencionabas.、Eh, Los trolls del macrismo, ¿no? Digamos, la, la situación hoy se ve más grave en el sentido de que en ese momento eran trolls los que tenían que decir las barbaridades que ahora dice directamente un candidato a presidente. Macri llegó a la presidencia forzado, al menos por una correlación de, de fuerzas que lo obligó a decir que no iba a tocar ninguno de los derechos que habías ganado. Hoy esto, es, es, la verdad, que el panorama es mucho más peligroso. ¿Cómo lo percibís en la universidad pública? Digo, está instalada una etiqueta de que a mi ley lo votan.、Eh, hemos tratado de desactivarla acá, pero también、eh, es una mirada que merece reflexión. Digamos, el voto a mi ley ha sido absolutamente transversal desde de, de, de lo socioeconómico, lo etario, lo geográfico. Pero,、eh, ¿en la universidad pública ves juventudes que estén encandiladas con el discurso de mi ley? Mira, en la universidad pública el, el estudiantado es, es muy diverso. Nosotros sabemos que. La universidad pública constituye a los estudiantes, al, al, al estudiantado en general, en sujetos políticos, digamos, por la propia、eh, naturaleza del de, ecogobierno, digamos. Entonces,、eh, hay un debate político siempre dentro de la, de la universidad.、Eh, y entonces, acá lo que hay que mirar es cómo, cómo operan las fuerzas, digamos, ¿no?、Eh, en la Franja Morada, que es un sector importante. Yo soy de la Universidad Litoral. La Universidad Litoral, nosotros tenemos gobierno de la Franja Morada desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ahora. No, no, nunca han dejado de gobernar la universidad. Y entonces, al, a esa fuerza, al irse hacia Bullrich, ¿no? ya en, en esta ocasión están con Bullrich. Entonces, no hay unos límites claros entre Bullrich y, y, y Milley, digamos. Esa es, fue una de las características de la campaña, ¿no? Eso parece haberla llevado a, a b u l l r i c h a ganar la interna con la reta. e s t o e s un análisis político desde la perspectiva de un dirigente sindical, ¿no? Quiero aclarar eso. Sí, sí, está claro.、Eh, universitario. Sí, y entonces,、sí. eh, allí el estudiantado se ha visto arrastrado por esta principal fuerza política de la universidad hacia un, una, un, una sensibilidad, diría yo, de, de derecha. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo. b Ulrich、eh, criticaba la universidad y se retaseaba porque su gran parte de su fuerza política venía de la Franja Morada. n o、uh -huh. Muchos dirigentes han venido de ahí.、Eh, entonces estaba esa tensión, pero con ese a s u z a m i e n t o general, entonces esa sensibilidad lo llevaba hacia Miley. No, no, no es que le ponía tabique, decir, no, nosotros no. Entonces quiero decir. El, al correrse hacia el campo de la derecha,、eh, una, una fuerza que en el 83 se pensaba como una fuerza más de izquierda, incluso recordaron ustedes que Alfonsín l l e g ó el radicalismo a la socialdemocracia, digamos.、Uh -huh. eh, entonces, pasamos de esa franja que, que se inició la democracia, incluso dentro de la universidad de, de la dictadura, a una, a un, a una fuerza política que, que se ha llevado la sensibilidad hacia la derecha. ¿no? Y entonces, bueno. Nosotros entendemos que eso、eh, no, no puso tabiques hacia la sensibilidad de mi ley, l digamos, ¿no? Y después también hay que decirlo: si uno escuchaba mi ley, l ponía en agenda política un conjunto de temas que la, la, el, el mundo de los, de los políticos no lo ponía, ¿no? Piensen, discutir e l Estado. Seriamente, bueno, discute e d i c las peores cosas del Estado, pero. Entonces, eso、eh, plantea un, una agenda que, que a la juventud le interesaba. Decir, bueno, ¿qué es el Estado? Le interesaba en un sentido de que, bueno, sí, es verdad, el Estado es malo, pero no hubo un debate público sobre el Estado, de la importancia del Estado, ¿no?、Mm. Eh, y entonces creo que eso también ayuda a que se puedan plantear cosas sin que haya una, un, una argumentación, un debate público sobre la importancia del Estado. Y, entonces, y, y además, los argentinos, o la Argentina en general, t i e n e un conjunto de derechos que es, es bastante alto. Y después están los problemas económicos. Pero yo hablaba con, con los estudiantes y les decía: miren, se plantea lo del comercio de órganos. Pero en la Argentina, ¿cómo es? Nosotros tenemos un piso de derechos que es altísimo. Tenemos un sistema de, de trasplante de órganos que es muy bueno. Y además es público y es gratuito. Y los, las, los sectores más postergados pueden acceder al trasplante de órganos y pueden acceder en hospitales públicos. Esa condición de la importancia del Estado, por ejemplo, en temas de salud, de alta complejidad, es i m p o r t a n t í s i m o Sin embargo, la ciudadanía generalmente entiende que eso está, que no hay que luchar por eso, que eso no es parte del debate político. Y mi ley lo puso ahí y lo dice, pero l a gente dice: bueno, pero ese, el, el hospital ya está. Bueno, pero mi ley dice, y,、claro. y aparentemente lo va a hacer, por lo, que, por lo que estuvimos escuchando y viendo en los últimos días, ¿no?、Uh -huh. Y entonces, bueno, dice: bueno, el hospital no va a desaparecer, no lo va a poder desaparecer, pero sí, no hay presupuesto. Si hay un, un derrumbe y un acoso sobre lo público, y bueno, hay una deflación.、Claro. ¿Entiendes? Entonces, piensen ustedes: decía esto lo de los trolls de, de Macri. Resulta ser que ser parte del CONICET es, es una, un espacio de prestigio. n o Están quienes tienen mejores promedios en las universidades, tienen que concursar nacionalmente por los proyectos, es un ámbito competitivo, lo cual lleva a que quienes tengan los mejores currículum puedan estar ahí. Y entonces eso te prestigiaba. Y resulta ser que socialmente empieza a decir: Ah, el CONICET son unos vagos, estudian cualquier cosa, son ineficientes, son irrelevantes. Y entonces ahí aparece una campaña de desprestigio que mata eso que se llaman las vocaciones académicas. n o Entonces resulta ser que, con lo complejo y difícil que es formar a alguien para que esté produciendo conocimiento como cuestión de rutina, tenemos que socialmente quienes ocupan lugares públicos importantes empiezan el proceso de desprestigio y además de, no solo de desprestigio, sino de. No me sale específico. Específicamente el término, pero sería hablar constantemente mal y, sí, y sí. hacer como un bullying, digamos. Se horada lo que, lo que costó tanto tiempo. de... Exactamente, ¿no?、Uh -huh. Entonces, bueno, estamos en ese clima y sobre eso hay que construir. Entonces, se nos ocurrió ese término porque lo usaron para la deuda, un blindaje、uh -huh. sobre lo público, ¿no? Parece、uh -huh. que eso es un poco la responsabilidad y también exigir a todos los candidatos que eso sea, sea así.、Eh, Entonces, se habla de la, de la importancia de la educación pública, pero lo, escuchamos los discursos públicos y de, de los principales candidatos y es alarmante. Oscar, entonces, bueno, semana compleja、eh, tienen,、mmm, se van a reunir para empezar a discutir salarios, sobre todo. Discutir salarios, discutir、uh -huh. condiciones de trabajo、uh -huh. en una comisión nacional del Consejo Interuniversitario Nacional, eso se llama el CIM, que、sí. está formado por los rectores. Y ahí también hay otra, otra condición, porque. La discusión de las condiciones de trabajo es importante. Allí hay generalmente bajo, amparados bajo la figura de la autonomía, suele haber mucha arbitrariedad. Entonces se usa la autonomía no para favorecer la mejor producción de conocimiento, sino para retasear derechos. Y eso es, es, es inaceptable también dentro de la universidad pública. Entonces también decimos nosotros: hay que defender la universidad pública. Pero eso no quiere decir que la universidad no tenga problemas. Tenemos algunos problemas. Por ejemplo, hay problemas con las condiciones de trabajo y por eso es que hay una comisión nacional que intenta resolver esos conflictos que se dan en las distintas universidades. Y hoy tendremos una reunión sobre ese aspecto. Bien, Oscar,、eh, muchísimas gracias、eh, por estos minutos con o, Radio c e r m é s A ustedes.